Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Y desde la 88.9, Radio Gran Rosario. Esto es... Boxeo Planeta, una creación de Damián Casino. Y un colaborador, quien te habla, que ya te dice buenas noches... Luis Parpaceli El gustazo que estés del otro lado En esta edición número 56 Y ya te da las buenas noches Damián Casino Bueno, muy buenas noches eh, ¿Cómo te va Luis? El, el gusto inmenso de comenzar otra nueva jornada de Boxeo Planeta muy Programa bien. número 56, Luis Así es eh, Tenemos mucho material, como siempre Aquí en Boxeo Planeta Eh, nuestra mesa de trabajo Con Luis Parpaceli siempre está tapada sí. De todo, bueno, tenemos eh, Luis Informes, trae... análisis, sí. agenda Luis perfiles. Trae, Pero vos siempre traes tu anotador ahí sí, A full sí, sí. Esto eh. tiene que ver con las funciones Las veladas, los festivales eh, Mi agenda todavía tiene La adrenalina, la emoción Del combate Donde Sergio Gabriel Maravilla Martínez Ganara de manera espectacular ...un combate realmente difícil en principio... ...por muchos factores... ...que iremos analizando a medida que se desarrolle... ...este boxeo Planeta edición número 56... ...en el nombre de... ...Olimpia Deportes... ...de Mendoza 1028... ...de Thompson y Williams... ...Córdoba 1060... ...de FAS SRL... ...de Brollo... ...Representaciones... ...de Casa Unino de Montevideo del 874... ...a quienes agradecemos profundamente... ...el apoyo comercial... ...damos inicio a lo que usted está esperando... ...del otro lado... ...y por supuesto que hasta el final... ...siempre en Boxeo Planeta... ...tenemos... ...una o dos... ...voces vinculadas... ...al boxeo... ...ya es casi un estilo, una costumbre... ...y le pedimos que esté atento... ...Damián, comenzamos por donde te parezca... ...cómo no, sin antes dejar... ...las vías de comunicación... Te podés comunicar al 424-2769, el teléfono de la emisora, o nos podés enviar un mensaje de texto al 156-418-262. También tenés la posibilidad de escuchar Boxeo Planeta en vivo desde cualquier parte que te encuentres del planeta a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com. Y también, por supuesto, entrando a www.radiogranrosario.com.ar Esa es la posibilidad de escuchar a través de la web Boxeo Planeta en Vivo, eh, que se hace desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. No hay consigna, simplemente tenés que decir mi nombre y apellido es el siguiente, mis últimos tres números de documentos son estos. Estoy escuchando Boxeo Planeta y de manera inmediata estás participando por la consigna que está vinculada a una remera, gentileza de Olimpia Deportes, de Mendoza 1028, y a una gentileza de Thompson y Williams en su casa de peatonal Córdoba 1060. A los números que te marcó Damián Casino. Vamos ya a lo que habitualmente dice un árbitro sobre el cuadrilátero. box Sí señor, eh, tenemos mucho mucho material para desarrollar en este programa número 56 y sin lugar a dudas lo más eh, trascendente del fin de semana pasado fue la pelea de Sergio Maravilla Martínez en la que aguantó, pegó, ganó y aló a lo argentino, dejando todo arriba del ring como nos tienen acostumbrados Eh, nuestros púgiles cuando bueno salen al exterior. En este caso Maravilla Martínez es sin lugar a dudas uno de los tres mejores boxeadores libra por libra del mundo y lo refrendó en un combate que se le tornó difícil. Eh, con Luis Parpacelli nos enviábamos mensajes eh, con diferentes opiniones. Eh, claro, uno va transcurriendo los diferentes rounds y, y va viendo diferente el combate, Sergio Maravilla Martínez, logró eh, dar vuelta, no sé si había sido como lo dijo Pablo Sarmiento en declaraciones posteriores, en los colegas de los campeones en el ring, eh, tuve la, la posibilidad de escuchar una nota que le hiciera eh, el amigo Mingo Rafaeli y que, bueno, él dice que... Eh, Sergio eh, hizo el combate en base a lo que el rincón le iba determinando, que era había sido Una algo estrategia. algo parecido a un plan de pelea uh -huh. eh, que no para mí no coincido en eso. Un poco me parece que Martínez eh, al comienzo del combate dejó hacer eh, eh, o, o quería ver qué traía el, el inglés y me parece que en ese dejar hacer se le complicó un poco el combate y tuvo que salir a relucir el, el maravilla que todos conocemos, el que pone eh, la cara, el que baja las manos, el que tiene que aplicar eh, todas las artimañas del boxeo como para poder sacar adelante un combate que en principio en los papeles parecía eh, de fácil trámite, pero que al transcurrir los 4 o 5 Luis, primeros asaltos me parece que Lo vio a un Martínez eh, un poquito desorientado, no sé si coincidís en eso. Yo sí tengo muchas apreciaciones que compartir contigo. Lo que uno tiene que hacer frío y calculador, como el boxeador sobre el, el, el tapiz, sobre el ring es marcar las diferencias sustanciales, donde Sergio Gabriel Maravilla Martínez daba indudablemente una ventaja enorme. Sergio Maravilla Martínez nació el 21 de febrero del 75. Mientras que Barker nació el 19 de mayo del 82. El palmarés del europeo era infinitamente inferior al de nuestro compatriota. Tenía 23-0-0, 14 de ellas ganadas por knockout. Y el nuestro tiene un bagaje de combates mucho más pronunciado, 47 combates... Dos perdidas, dos empatadas, 26 por la vía rápida Y cuando Ed Cotton, el árbitro, el tercero en el ring Dio comienzo a este combate También apreciamos ventajas que dio Sergio Maravilla Martínez si bien es cierto, las que él tiene con respecto a su oponente Era de haber combatido ante grandes figuras No es menos cierto que tenía frente a sí A un hombre más alto, más corpulento, más potente sí. De brazos de largo eh, bastante marcados y una derecha realmente con toda la pimienta con todo el acero sí, pero martilló, martilló mucho el, el pómulo de derecho de, de, de Sergio, Sergio Maravilla sí, sí. Martínez a mí me da la sensación y comparto con Damián de que pudo haber sido una estrategia en principio pero que se fue modificando en función de que había que estar muy atento en no recibir una mano neta porque eso podría haber significado nota para nuestro, eh, lona para nuestro compa claro. eh, compatriota, pero claro sacó a relucir un bagaje de equilibrio boxístico, como yo llamo últimamente, que tiene que ver con el ataque, la defensa, la ciencia, y también el hecho de aportarle la actitud, el coraje, a punto tal que aún teniendo 36 años, demuele un oponente mucho más joven en la decimoprimera vuelta, muchachos. Esto no fue claro. en la primera ni en la segunda. Ya Martínez digo... estaba casi, como vos muy bien me decías, Damián, y vuelvo a coincidir contigo. Desde la cuarta o quinta vuelta, Sergio ya estaba bastante agotado. No respiraba, tenía una dificultad en su nariz, en su tabique. Desde el de principio, cabezazo, sí. Desde el principio, que esa es otra ventaja. Eh, que... eh, eh, Pablo Sarmiento dijo que no fue un cabezazo, Luis. ¿eh? Yo creo el... que fue yo creo que fue golpe neto, tal Porque, vez. Porque, no, Sergio, ¿Sí? como como es eh, Sergio, siempre se manifiesta con mucha honestidad uh -huh. y dijo que fue un golpe neto y muy duro, eh, bueno. que fue el que produjo esa hemorragia que la trataron bastante bien en el rincón. Sí, sí, sí. Yo... Pero me parece que los 36 años eh, de Sergio le están pasando un poquito de factura. no ah, sin duda. Eh, sin no, duda. no podemos dejar de obviar esto, Luis. Sabemos no. de la preparación de Martínez, cómo se preparó con el con el equipo que él tiene, junto sí. a Pablo Sarmiento y a todos los muchachos. Pero me parece que los 36 años empiezan a hacer, eh, hacerse notar ah, arriba es, del ring. Es que, es que, Hay una merma. Es tan cierto lo que decís, Damián. Contra el... el padre tiempo nunca, no, que, no, no que, se puede, que, es que difícil. Que esto se da en todas las actividades. Claro, pero vos sabés Luis que una de las cosas, eh, porque tenemos varios ejemplos de boxeadores que, uh -huh. que han combatido y han dado y vienen en, en, en diferentes edades, como bueno Durán el mismísimo Bernard Hopkins and, pero, George, claro, Ford, pero son otros estilos de boxeo claro. y el también debat... es otro tipo de oponentes claro, el, eh, claro eh, exactamente Oponente no porque no tan jóvenes tan, tan... exactamente, lo que digo que Bernard Hopkins tiene otro tipo de boxeo más eh, mañero, pega, garra, sí, sí, sí. no es eh, el boxeo que está haciendo Maravilla Martínez es, eh, Maravilla Martínez hace un desgaste de piernas, se mueve arriba del ring ah, entra y sale, baja acá. las manos cintura. cabecea, cintura Hace un bagaje, un bagaje boxístico sí, te completo. Manual, te tira el manual. Completo. Eh, Entonces, ahí es donde se empieza a notar la, la merma boxística, que sí, es la claro. que yo te, te envié ese mensaje que te dije, algo está pasando, algo eh, me parece que, que no está andando bien. Y era eso. Eh, si bien la experiencia de el quilmeño eh, guardaron, calidad, eh, reguló un claro. poco la energía y le aplicó lo que yo digo que es terminar con mejor fondo claro. tuvo más fondo más eh, en los momentos que había que colocar los mejores golpes eh, me parece que Martínez hizo la diferencia los que van a la tarjeta y yo quiero apelar a todos aquellos que tienen unos cuantos añitos como los tengo yo es la primera vez que veo un jab una apertura que se asemeja y mucho porque se tiraba no solamente para marcar la distancia, sino para lastimar, parecida a la de Carlos Monzón. Porque esa derecha de Sergio Gabriel Maravilla Martínez marcó muchos puntos. Yo que me he sentado con la tarjeta a marcar vuelta por vuelta, indudablemente tenía una cantidad y una calidad de apertura que marcan las tarjetas, de manera maravillosa, y da la casualidad que lo liquida, yo esperaba y le dije a Damián en, en, me mando un mensaje, le digo el boleado zurdo, como el bueno, de Paul Williams tiene que aparecer y me aparece liquidando el combate con la derecha con la derecha, pero vos sabés que fue un golpe eh, conectado por, al oído sí, de por manera... detrás del oído sí, sí, por, lo estuve viendo medio. en cámara lenta después, eh, no, no hubo infracción, ¿por qué? porque claro. Barrer Eh, se gira un poquito hacia la izquierda y le sí, queda el perfil a Martínez y logra conectar ese golpe que nosotros aquí en la jerga lo conocemos como muchas veces como golpe de conejo y un montón pero cuando se hace en forma intencional, en este Exacto. caso eh, el boxeador inglés eh, le dio el ángulo a Martínez para que ya la mano sí, sí, estaba sí, sí. tirada, que formaba y, parte de una combinación que ya había recibido exactamente, y ya, ya había, se, sí. se preveía esto, me parece uh -huh. que no iba a llegar a, a, al décimo segundo asalto el inglés porque venía ya con un desgaste ya Martínez empezaba a trabajar arriba y abajo a combinar, se había soltado en los últimos asaltos, producto de que eh, solamente el boxeador londinense atinaba a cerrar su guardia y a, y a mezquinamente, a, a tirar el jab de derecha, que con eso no podía eh, lograr, eh, bueno, hacer eh, mella en la humanidad del boxeador argentino. Hay un aspecto que que hay que tener siempre en cuenta, la presión psicológica que siente aquel que quiere resolver una pelea con una sola mano, a medida que van pasando las vueltas, al no tener bagaje técnico, al no tener libreto, eh, le juega en contra, porque apuesta todo a una sola mano. Y el que psicológicamente se pone en una postura mucho más favorable, aún al límite de su resistencia física, es el que sí sabe caminar, por eso en un momento determinado yo sugería humildemente desde mi lugar como se dice habitualmente desde el Liven, decía para mí caminalo, caminalo salíle a los laterales porque este muchacho está desorientado y finca todo a una sola mano pero ojalá, hemos visto una muy buena no pelea. una muy, muy buen combate ojalá, bueno, Sergio Maravilla Martínez tenga la posibilidad de pelear con cualquiera de los dos mejores libro por libro hoy por hoy Paquiao Mayweather Pero me parece, eh, hablando con honestidad, Luis, que está un, un escalón por debajo de Pacquiao y Mayweather. Me parece que cualquiera de los dos eh, le podría ganar a Martínez porque que, hay una diferencia sí. de velocidad. Eh, tratándose de que Martínez se ofreció a pelear en las 150 libras, algo sí, pasadito sí. de Super Welter. Sí. Me parece que que no, que ahí Mayweather y, o Pacquiao, cualquiera de los dos, eh, no lograrían ganarle al argentino, si bien no sé si lo, lo noquearían, yo pero creo me parece que, que sí. en velocidad, en diferentes bueno, Yo en, No sé, si, tan, yo no sé si tanto en velocidad, a mí me parece que puede ser... Y Paqueo Luis me parece que... Eh, y por, por, por la potencia física también que tiene, la naturaleza física que tiene Paqueo. Es decir, yo creo que las posibilidades de ganar a Sergio Maravilla Martínez este, eh, son este difíciles. De cualquier manera, creo que cuan, cualquiera de los dos... Se merece la Ahí chance, León, claro. Se merece la chance sí. por todo lo que ha hecho Martínez no, y estamos hablando de que sería una bolsa eh, sí. millonaria que sería También el, no el nos mejor se... retiro. No nos para Martínez no nos engañe. Desde que usted lo aprecia cuando sube al cuadrilátero, cuando se ve la repetición, la reiteración de la forma en que define y lo enfocan de espalda, Sergio Maravilla Martínez es un argentino atípico nunca vi un boxeador argentino tallado físicamente no, no, como preparación es preparación es de altísimo es de rendimiento ese sí, sí, sí, sí, es, de es el orgullo que uno no, tiene no. y eso es lo que yo creo que Sergio es como ejemplo yo tuve la posibilidad de seguir eh, sí. con Pablo Sarmiento eh, la preparación de Sergio y, y le decía, en verdad creo que también se lo comentamos sí, sí, sí, aquí sí. en vivo cuando Pablo eh, salió para Boxeo Planeta eh, Sergio hace natación ciclismo Eh, montanismo, bueno, hace un montón de actividades eh, que no son habituales eh, muchas veces sí, en el boxeo, boxeo claro. pero que hacen a la formación del, eh, del cuerpo sí, y sí, a los sí. movimientos que generan arriba del ring. Entonces digo que Maravilla Martínez se merece ojalá tenga la posibilidad de cerrar su carrera con una bolsa millonaria. Ahora va por la bolsa. Pero eh, hablando con honestidad me parece que estaría difícil la, eh, es la empresa. Decir, tan, eh, yo encuentro una coincidencia entre Sergio Maravilla Martínez y Maidana que no tienen que ver con lo pugilístico. Tienen que ver con el hecho que son las dos figuras máximas que tiene el boxeo argentino a nivel internacional, los que se suben en el MGM de Las Vegas, porque si realmente dan, dan espectáculo. ¿Pero en qué coinciden los dos? Ahora van por la diferencia económica. Claro, es lo que lo, a los dos es es la que posibilidad decir. que se le dio a, sí, sí, sí. al Tata Valdomir y que y que bueno que también eh, podría tener eh, Sergio sí, Martínez. Sí. Pero me parece que hay, una, hay un escalón. Lo que ha logrado Sergio Maravilla Martínez ha sido consolidar desde un ángulo muy difícil, con todo su sufrimiento de haberse tenido que ir en el 2001 de la Argentina, erradicarse en un país que no es boxísticamente, digamos llamativo porque no es México eh, no es Colombia eh, no es Cuba ni el mismo Estados Unidos es que haya llegado a un nivel de profesionalidad tan grande al ser considerado hoy uno de los deportistas ejemplos de los Estados Unidos cuando yo vi sí, la sí, previa sí, sí. apoyando a esta criatura a la que adoptó para darle una mano en función de que la violencia infantil es algo muy grave que está sucediendo en el mundo y en este caso en los Estados Unidos a uno realmente lo llena de orgullo porque da un ejemplo no solamente desde lo profesional este, desde su bagaje boxístico de sus logros, sus conquistas sino también su comportamiento debajo del cuadrilátero cerramos esta página que tiene que ver con Sergio Maravilla Martínez y Darren Baker eh, para decir que previamente Andy Lee un zurdo, también londinense nacido en el 84 le ganó con claridad meridiana a Brian Vera de Texas, que lo había derrotado hace un tiempo atrás por la vía del nocaut. Fue una pelea trayente, donde se dieron duro, obviamente mejoran Dili en todos los aspectos, Vera fue corajudo, algunos golpes no hicieron mella realmente en el oriundo de Inglaterra. Fue decisión unánime, inapelable, donde Andy Lee hizo una linda previa con Brian Vera de un espectáculo que fue redondo en Atlantic City. Cerramos definitivamente la página y vamos donde usted quiera llevarnos en esto, que es Boxeo Planeta. Muy bien, seguimos en Boxeo Planeta, en nuestro programa número 56. Y también sí. tuvimos boxeo aquí en la República Argentina. Que va a, a caseros. Sedem número dos de caseros. Sí, Fernanda la camionera alegre le ganó ajustadamente a la sí. colombiana Enis sí. Pacheco. Sí, eh, en fallo unánime, la boxeadora argentina, tras 10 asaltos, defendió con éxito por tercera ocasión su título mundial superligero, versión organización mundial. ¿Quiere que le dé mi tarjeta. Ah, tiene tarjeta usted como sí, siempre. Sí, señor, se mi tarjeta. Porque Paez dio 9991, Rilo 9991 y este, la otra tarjeta creo que es el señor Bermúdez 9893. Antonio era, no, Bernardo de Brasil 98, Bernardo, de, 93. Bernardo de Brasil. Sí, señor. La mía era 97 y medio para la compatriota 95 para Pacheco tenía dos puntitos ¿sí? dos puntitos le costó a... le costó trabajo a Fernanda Alegre defensa endeble no tira los ascendentes, Damián es algo que quiero que vos me, me ayudes claro, no eh, le en este, trabajar en, el en este caso tendría que haber trabajado mucho más al cuerpo uh -huh. eh, a sabiendas de que la boxeadora Pacheco bueno, estaba un poco la, la parte baja no estaba bien trabajada Eh, tenía bueno un abdomen bastante considerable Esto cuando uno lo ve No es para criticar el aspecto físico de la boxeadora no, Sino para... Para deja pues, entrever de claro. que se puede trabajar a la, a la zona blanda, como se sí, le dice, sí, sí. Y, y que pueden hacer un desgaste más rotundo eh, sabiendo de que el pleito es a 10 asaltos y, y, bueno, trabajando en los primeros eh, asaltos eh, a la, la zona eh, baja, eh, bueno, se puede producir el desgaste de la boxeadora y después teniendo un poquito más de fondo... Eh, se puede eh, ganar por knockout eh, o por knockout técnico que se retire la boxeadora Exacto. me parece que eh, en este caso Fernanda Alegre eh, aplicó mal el plan de pelea, quiso llevar por delante y recibió eh, bastante recibió bastante se fue a la corta distancia eh, cosa de que no le convenía eh. por el, el físico que tiene tiene brazos largos, largar. piernas largas podía haber entrado y salido eh, trabajando con un 1-2 o con un buen jab, trabajó bastante bien el jab la boxeadora argentina Pero claro, con eso no alcanzaba no alcanza... para desequilibrar a una colombiana que no vino a, a pasear acá la no a la República Argentina. Cuidado lo que tiró, que lo tiró con furia Con bastante con, puntería con... Sí, sí, sí. Golpes netos no, una, Con mucha enjudia la sí, boxeadora sí. colombiana eh, Se fue al toma y traiga En la corta eh, Hizo lo, lo que mejor pudo sí, sí. Eh, Me parece que, claro Hizo su negocio Se trataba de meter en la corta Y la boxeadora alegre sorprendentemente eh, También trabajaba en la corta Y me parece que caminando el ring Trabajando con un 1-2 Trabajando a la zona blanda hubiese hecho la diferencia claro. que hubiese dejado una mejor Ajá. imagen ganó bien, cuidado los oyentes lo tienen bien. que entender de que eh, nosotros eh... Eh, vimos ganar a Fernanda Alegre perdón, ¿no? repito sin, mi tarjeta 97, 97 claro. y medio, 95 no sabían dónde ponerse los chicos que le hicieron la nota posterior a la pelea claro. que yo espero siempre y ella estaba desconforme con su actuación Ella sabía que no le había salido el combate que esperaba. Ella tuvo autocrítica, lo que habla muy bien de la camionera. Tuvo no, autocrítica. Seguro. Entonces me gustaría hablar con Rilo y decirle... Rilo, ¿dónde viste ocho puntos? ¿Dónde viste paes ocho puntos? Si la misma boxeadora te está diciendo disculpen que lo, no me salió... Lo, lo que los yo jueces, pensé. Luis, es, no, un, es un párrafo aparte aquí en la, en la República Argentina. Eh, realmente yo no, no... La FAB, ¿cómo no toma cartas sí, en el bueno. asunto...? ¿Cómo no prestigiamos nuestros jueces, nuestro boxeo? Ay, hay gente que se quedan del escritorio sentaditos ahí. Pero me parece que le, le están haciendo como... mucho daño. Me parece que... ¿Vos te crees eh, que les importa? Realmente el presidente de la Federación Argentina no, de Boxeo, Osvaldo bolilla, Bisbal, el eh, presidente de Chicago, Está, no, de San está, San Germo, está siendo San muy cuestionado. Sí. Me parece que está siendo cuestionado como como el, el presidente de la Federación Argentina de, de Fútbol. Sí, sí, está como grondona. Como grondona, está me parece. Realmente sí. tiene que haber un recambio, sí, Luis. Hay, vez, hay sí. gente que quiere hacer las cosas bien, eh, gente joven, con, con ganas. Y, y me parece que, bueno, Osvaldo Vival tiene mucha experiencia, pero me parece ah. que tendría que esa experiencia volcarla a la gente nueva, enseñar y, y dar paso... Bueno, a, a gente que quiere hacer uno, las cosas bien uno en el boxeo. Sabe, Uno sabe que en el negocio Hay cosas que no están Vinculadas a, a la sensatez ¿Por qué? Porque les convenía que gane Determinado pugilista todo lo que, Pero hagan las cosas con un poquito Más de criterio este, No con una alevosía De claro, creer claro. que ganó nueve vueltas Con holgura, no muchachos La gente que de boxeo No es tan fácil de arrear como en otras actividades Y pido disculpas si hay alguno que amante de otros de, de otros este... Digamos, mensaje deportivo como el básquet o el, el rugby o lo que sea. Sí, sí, sí. Eh, cerramos la cerramos de, este Deportivo Municipal de Casero. Sí, en, en lado, Municipal o... de casero? Eh, te cuento que ah, en, bueno. Bueno, en el semifondo, en categoría vuelta, el catamaqueño Miguel El Zurdo Barrio Nuevos, sí, derrotó sí. al porteño Ricardo Ezequiel El Zurdo Quiñones sí, por sí, nocaut sí. técnico en el primer asalto. En combate complementario también, Ricardo Villalba, eh, apabulló al experimentado misionero eh, Rodríguez. Eh, por un contundente nocao en el primer asalto, una desproporción total en la categoría de los boxeadores y cerrando la cartelera en división mediano, el porteño Ignacio Nacho Lucero Fraga, 69 kilos 400, derrotó al santafesino Fernando Eltano Bataglia. Eh, que dio 72 kilos. Esto fue por eh, puntos en fallo unánime. Tras cuatro asaltos, la tarjeta de los jueces refrendaron eh, Manuel Vélez, 40-36, Ramón Cerdán, 40-36, y Néstor Sabino, 40-37. Esto es Boxeo Planeta. Y nos vamos a nuestra pausa comercial y agradecemos a todos los auspiciantes que hacen posible Boxeo Planeta.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 Producción de Boxeo Planeta, directos 424-2769, 421-1059 o por email a Boxeo Planeta. Que lindo que está el blog, ¿eh? Ah, ¿estuviste? Sí, sí, como siempre me Pero usted meto, me tiene que dejar comentarios me... en el blog, porque sí, Tengo un porque comentario sino... de, global para hacer de lo que ha sucedido ah, bueno. en el año hasta ahora. Ya me se parece a muy bien. Este, enseguida. Te se cuento, Luis, enseguida. que Iván Proti ya ha viajado con Marisa Portillo. Eh, Marisa Portillo va a estar combatiendo con Ana María Torres. Sí, sí. Eh, bueno, esto va a ser eh, en México. También va a combatir Noé Tulio González... Va a estar combatiendo, bueno, eh, este próximo 15 de octubre, enfrentando a Paul Rodríguez. Eh, esto va a ser en el Estadio Centenario Los Mochis, Sinaloa, México. Nada menos. Eh, ojalá eh, los boxeadores, eh, bueno, la, la chica Portillo tenga la posibilidad. Es bastante difícil el combate, sí, pero charlar. bueno, ojalá sí. que tengamos la posibilidad de de tenerla cuando, cuando esté regresando y, y si viene con sí, el sí. título mejor, a Marisa Portillo, que va a estar combatiendo con Ana María Torres y Noé Tulio González va a estar combatiendo con Paul Rodríguez. Esto va a ser próximo 15 de octubre en el Estadio Centenario de México. Ese mismo día está programado Antonio De Marco, Jorge Linares y en Super Ligeros García Holt. ¿eh? Es un 15 de, de, que también tiene a Bernard Hopkins y Chap Damson en semipesados en el marco del Consejo Mundial de Boxeo. Quiero recordarte que dentro de lo que es la agenda tenemos que destacar que en Tucumán en la categoría pesados, Orlando Farías, 23-10 con 12 por la vía rápida, le ganó por nocaut técnico en 2 al boliviano Limber Mua Ebergaray que venía con un palmarés bien para atrás, 0-6 esto fue en las latitas Tucumán en general Lavalle, Lucas Carranza ganó por nocautécnico técnico en 12 a Sebastián Rodríguez eh, por el sudamericano Gallo y Santiago Alione eh, le ganó por puntos en 10 al platense Sergio Estrella por el latino Super Gallo eh, también va a estar combatiendo ahí, sí. eh, Soledad Matisse eh, uh -huh. frente a Jackie Nava Eh, la princesa azteca Yaquinaba va a estar combatiendo a diez asaltos con la boxeadora radicada en el sur argentino, hermanas de Lucas Matisse. Eh, estará combatiendo por la el centro interino supergallo, versión Consejo Mundial de Boxeo. Sí. Esto va a ser con escenario en el Auditorio Municipal de Tijuana, eh, la bueno, la casa de Jackinaba. Sí, Soledad venía de perder, si mal no recuerdo, con la bonita. Eh, exactamente ¿Eh? Viene de Combatió con la bonita, con, con la bonita Bermúdez eh, En gran pelea Ojalá también, bueno, tenga suerte Con Jessica Bop hasta ahora no tuvimos suerte Pero vamos a sacar a la bonita cuando podamos ¿Ah? Y cuando venga Marisa Portillo También, yo la última vez que estuve charlando Con Marisa fue en el vestuario Posterior a su combate con Marcela la Tigresa Acuña en Sportivo América Hace rato que no hablo con, con Marisa Estuvimos charlando con ella y con su esposo eh, resultados desde Alemania el fin de semana pasado de, Ah, tiene también de Alemania. Bueno, sí, tenemos resultados de Alemania de ¿quién lo Olimpia Deportes. Bien, y FAS, todos S -S los implementos S de boxeo, Olimpia Deportes. Claro, y FAS SRL en Recapados, lo en mejor campos. lejos en Rosario. ¿Y Broyo Representaciones es? Vigía en Rosario. Sí, señor. Y Thompson y Williams, el lugar donde tenés que ir a comprar las prendas para las graduaciones, los cumples de 15, para Atienden los eventos los señores. De aquí a fin de año. Y ahí está Matías Fredes, está Aristides Bruno, y ¿Quién te habla? Peatonal Córdoba, 1060 de 9 a 20. Bueno, Luis, como es ¿Sí? habitual aquí en Boxeo Planeta, ¿Sí? tenemos la tenemos? posibilidad de tener en este caso... A un hombre que sabe mucho de esta actividad, eh, uh -huh. alguien que ha acompañado y está acompañando a los eh, mejores boxeadores de de aquí, de la República Argentina, eh, alguien que bueno que ha estado nada más y nada menos que en el rincón de Lucas eh, Matisse siempre, y Rogelio el Pequeño Rossi. Siempre sorprende eh, usted, amigo. ¿Vio cómo lo, Cuando lo sorprendo? Cuando no es Sergio Víctor Palma, es Velasco. Cuando uno es Velasco, es Luján. Pablo Cuando Sarmiento. Cuando no es, Juan, es Pablo Sarmiento. ¿Y ahora? Bueno, en este caso tenemos la posibilidad de charlar con el Cuti Barrera. ¿Cómo te va Cuti? Damián Casino te saluda. Muy buenas noches. Hola, mucho gusto. Eh, acá contento que me hayan llamado y bueno, espero que darle una información a todos ustedes, a todo, todo Rosario, de la, de la actividad gozística de los, de los mejores gozers que tengo en Argentina. Seguro Cuti. Eh, bueno, eh, te va a saludar eh, mi compañero. Me eh, presento, Cuti, mi nombre y apellido es Luis Parpacelli. Yo a lo mejor por la voz, tengo una voz muy juvenil, tengo pero canto 60. Este, de, de, Yo 39, este, compañero. He eh, eh, visto... Eh, vos sos un pibe, veo boxeo desde... Desde que Canal 7 los televisaba los miércoles Y cuando me dice que Damián Que tenía una una figura de primer nivel Que se va a pelear por un título importante Digo, la pucha, ¿a quién tenés? Y me dice, y es un hombre avesado, un hombre profesional Un hombre que sabe de qué se trata Y que realmente suma para el boxeo argentino Y seguramente nos va a hablar De qué es lo que se viene En, en, en, su, en su púgil, ¿no? De los tantos que tenés, Cuti Podés empezar por donde te parezca Mirá, primero y principal, eh, ahora el 16 nos partimos hacia Alemania nosotros con Rogelio Rossi, el doctor Lex Amon, uh -huh. y Mario Adano, y que Rogelio Rossi pelea por título del mundo con Marco Hutz, <risa> eh, esa es la primera noticia que les doy a ustedes Bien. Esto va a ser por el título versión Organización Mundial de Boxeo en Peso Crucero, Cuti, ¿no es cierto? Sí, sí, Si sí, Dios quiere, el 22 de octubre Estamos peleando por el título del mundo Con Rogelio Y ya está listo Ya está a un kilo de la categoría Así que eh, Estamos listos para darle el paso al, A este muchacho alemán ¿Cómo la ves la pelea? ¿Dura, Cuti? ¿O con posibilidades para, para Rossi? Mira, hermano, si yo te dijera Que es dura, no lo llevo a Rogelio Yo por eso lo llevo, porque Yo creo que vamos a ser campeón del mundo Ah, mané, Eso es muy bueno. Cuti, el, ¿el nicoleño eh, de alguna manera le, le, le hiciste alguna preparación especial en relación a este combate o más o menos tenés el lineamiento habitual en él? No, no, se eh, por los videos, por la forma de pelea de Marcos Kut y el entrenamiento que venimos haciendo nosotros es eh, justito justito para la pelea con Marcos Kut. Eh, aparte, eh, Rogelio es un señor en el entrenamiento, en uh -huh. su... En, en su forma de ser eh, como, como un profesional que tiene que ser Con, todo, con todas, con las, todas letras. las dotes Que tiene que tener un deportista Y bueno, eh, está muy bien Ya estamos a un kilo de categoría Y lo importante de esto es que queremos ganar el título ¿Cómo le llega? ¿En, ¿en qué momento le llega a Rogelio Rossi Esta posibilidad eh, en, en la madurez boxística ¿Te parece que está en el momento exacto En el momento justo la posibilidad Que le se le da ahora a Rogelio? Sí, sí, justito Porque ya veníamos ganándole a todos los mejores rivales de Argentina y sí, sí. de Sudamérica y bueno eh, salió la pelea esta ya venían con una concentración junto con Luca venían haciendo la pretemporada y, y se dio justito y está está justo para ser campeón del mundo. Esto va a ser el, en el arena, en la arena en Alemania no es cierto en el sí no sé en qué lugar de, de Alemania, de Alemania. nosotros vamos a Berlín ah Y ahí no más cerquita, creo que es así que no no sé si es como el nombre más raro, Goodwigsburg, sí, sí, sí, sí. Sí, algo así. sí eh, Sí, algo así y lo bueno es que yo sé que Rogelio está bien y que tenemos posibilidades de ser campeonato del mundo, no es que yo creo que se equivocaron al en elegir a Rogelio. Claro. Hicieron una una buena concentración, bueno, ustedes eh, tienen un un cuerpo técnico de primer nivel, nos tienen acostumbrado a a verlos trabajar con con Lucas Matisse, y realmente en ese sentido me parece que también el cuerpo técnico Cuti está bien fogueado. Eh, ustedes tuvieron la posibilidad de estar eh, trabajando en Estados Unidos y me parece que toda esta experiencia que vos lograste junto a, a Lucas también en el exterior, me parece que le viene muy bien a, a Rogelio Rossi. Sí, sí, es cierto. Sí, cuando nosotros eh, se aceptó la, la pelea de Lucas con Eri Morales, rog Rogelio ya venía preparándose ya uh -huh. junto con Luca y nos los pusimos de acuerdo con Mario Dano, eh Lucas, tanto el doctor y no ir a Estados Unidos y hacerlo acá en Argentina y bueno, ya Rogelio venía entrenando a la par de Luca y bueno, ya está ya está listo ya para pelear por todo el mundo Viste, es decir, vieron videos de Marco Jung, cierto, Cuti? Sí, todos los días eh, ¿Los videos que vieron tuvieron posibilidad de verlo combatir con boxeadores zurdos, como es el caso del nicoleño? Sí, sí, sí, peleó con dos zurdos Y cada vez que, le, que los zurdos peleaban eh, Le muy han complicado. pegado Pero nunca se enfrentó con un igual como Rogelio que, que es más alto que él uh -huh. Y más largo Claro, esa es la, la referencia claro. que iba a hacer eh, eh, Rogelio camina muy bien el ring Y trabaja con el 1-2 desde lejos Que acá, bueno, ha complicado más de uno Y claro, sí, aparte Un hombre que tiene la mano pesada Y, y lo, lo bueno que es que ya sabemos Que si mete la mano... Eh, ...se va a caer tanto Hood... ...como cualquiera que esté enfrente de él... Ah. Eh, ...realmente me, me, me agrada... ...y mucho Cuti... ...sentirte eh, tan... Eh, ...convencido... Eh, ...tan este clarito... ...en tu opinión... Eh, ...porque esto genera confianza... ...no solamente en, en, en el pugilista que tenés enfrente... ...porque ha trabajado bien... ...sino también porque así es como se va... ...a combatir cuando hay un, realmente... ...un oponente uno participa de una velada realmente importante, es la manera en que en realidad uno no solamente le hace bien al, al, al pugilista, en este caso a Rogelio Rossi, sino también al pugilista en general. Hay que salir bien preparado para dejar bien sentado el prestigio del boxeo, así que eso merece un reconocimiento de mi parte, una felicitación, porque... Se gana, se pierde, eh, pero cuando uno trabaja profesionalmente y tiene en el rincón un boxeador, un hombre con tu convicción, es poco probable que se, je, se queje de falta de, de motivación por, por decirte algo y, y de no haber hecho las cosas como correspondían. No, sí, gracias, te agradezco por lo que sí, pero te digo que el mérito lo tiene el boxeador. Eh, yo fui boxeador y toda la experiencia que, que adquirí a río rin y en mis entrenamientos se las vuelco a ellos y bueno yo esto es un deporte de precisión entonces hay que explicarle sí. eh, hacer los mismos movimientos que hace el rival y lo que tiene que hacer y entonces por pues eso se lleva un tiempo largo preparándolo claro. y y se logra, la, después se logran los triunfos como hemos venido logrando hasta ahora por supuesto, pero tenés tu parte tenés tu Seguro. parte no todo el mundo sabe comunicar sabe transmitir, sabe enseñar y eso eh, no es patrimonio de todo el mundo, Cuti, eh la, la sí, idea la razón, cutia... gracias, eh, pero uno se prepara para eso ya bueno, eh, sí, cuando he ido a los cursos eh, me he hablado mucho con Javier Fuente con la gente de la Federación que me ha tratado muy bien que me conocen de hace años claro. y más las peleas que tengo eh, eh, Mario Arano también me, me tomaba las manos a mí uh -huh. él siempre hablando de, de una forma o de otra cómo se pueden sacar los golpes estamos avanzando entrenando y se para pero sé que me acuerdo de esto eh, sacar esta mano así de esta manera claro. y Bueno, de a poquito, eso, por eso es un grupo, por eso un, se hace la, las concentraciones para estar eh, prácticamente eh, viviendo sobre la pelea, ¿no? Claro. ¿Vos sabés, Cuti, te, te, te hago, una, le hago una confidencia eh, que nos pasó este último fin de semana con Damián? Eh, los que sufren y mucho son los, los familiares de los boxeadores los familiares de los managers de los sparring, de los que lo quieren bien y de los que trabajan con ellos pero los que hacemos esto que es humildemente también periodismo en el, en el ámbito del boxeo no sabés lo que sufrimos cuando vemos a los compatriotas en realidad creo que también nosotros bajamos nuestro kilito eh, viendo los combates así que eh, de, tenés hinchas en este caso de Boxeo Planeta sumarle a Rogelio, a vos y a todo el equipo dos hinchas más que tienen que ver con Boxeo Planeta ¿eh? Bueno, gracias le agradezco, sí, esto es lindo porque te da más fuerza que confíen en nosotros nosotros tenemos una empresa como la de Marano atrás eh, y nosotros estamos yo estoy exclusivamente para entrenar a los boxeadores yo tengo, Seguro. aparte de ganar mi porcentaje de boxeo, yo tengo un sueldo en la empresa ah. estoy prácticamente viviendo para eso tenemos un sí, médico, sí, sí. tenemos el doctor Lisamón que que es un deportólogo de primera línea que es deportólogo de cruzamiento de de todos los atletas que tenemos nosotros en la, en la escudería y, y tenemos también programas de expresión física también que es exclusivamente para ellos así que claro. eh, no hay nada dejado sí sí hay todo de un equipo que responsable que está trabajando de la mejor manera Cuti claro. eh, hay algún plan de de pelea piensan trabajarlo desde afuera Eh, ¿No prenderse en la corta que sabemos que que hook por ahí puede hacer la diferencia? No, nosotros lo vamos a agarrar, vamos a salir a atracar. Vamos a aprovechar las manos largas de Rogelio y a, y a llevarlo por delante, porque es un hombre que no sabe recular. Claro. No sabe retroceder. Pegando, sí, sí, sí, ¿no? sí. sí. Y, entonces vamos, y aparte sabemos que, que el hombre que las manos pesadas como el nuestro, eh, eh, claro. eh, sorprenderlo con las manos nuestras y... De mostrarle que para que venimos a ganar Sí, porque el, el Pigu Garay le hizo ese tipo de combate Y lo complicó mucho, lo llevó por delante Y por momentos eh, se lo veía A hook bastante confundido y claro, y eso que el Pigu no pega claro, claro, claro y no es el peso por ahí Que, que tendría que estar claro, militando el Pigu Tenía 7 kilos más Arriba de lo que pesaba el Pigu Entonces date cuenta claro este claro Es natural, claro. Es natural sí, sí. aparte de alto, grande eh, <risa> se, va, se va a contar Con una topadora enfrente que aparte que va como con el hambre de ese campeonato del mundo. Bueno. Le comentamos eh, a los oyentes que estamos eh, en vivo eh, charlando con el Cuti Barrera, eh, bueno, rincón de nada más y nada menos que Rogelio Rossi, eh, y también el Lucas Matisse. Y, y bueno, ya nombrando a Lucas eh, Cuti, ¿qué qué depara el futuro de, de Lucas Cuti? Lucas estuvo está volviendo esta semana de, de a entrenar, se tomó unos cuantos días de descanso porque estaba estuvo enfermo antes de la pelea una semana antes se enfermó, la, la paró el doctor sí, sí. que tenía broncopasmo le agarró y no quería él no quería tomar ninguna ningún Medicamento. Cosa, antibiótico, nada de eso por claro. la pelea pero me llamó a la mañana temprano cuando fui a verlo que estaba, no podía respirar lo llamé al doctor el doctor <ríe> venga y véalo el, el doctor apenas lo vio, le dijo no, no puede pelear así la ventaja entonces la paró el doctor la paró le dio los antibióticos que tenía que tener claro y, muy bien y, y bueno eh, primero está la salud después está el combate no claro claro sí lo que siempre bregamos eh, junto a Luis Parpaceli aquí en Boxeo Planeta es eh, primero la humanidad del boxeador y, y gente que realmente bueno en el caso tuyo Cuti que bueno vos tenés una amistad muy especial con con Lucas y, y seguramente que lo querés eh, prácticamente como un hijo y me parece eso muy bueno que, que bueno que el técnico lo, lo cuide en ese sentido al boxeador no es cierto no más vale porque él si hubiese visto bueno podía respirar claro. eh, para que arriesgar de más ese, ese, el puff eso para que pudiera respirar sí sí sí sí y, y bueno y para que le den eso no no no es que, que no tenía miedo por pelear nada de eso Cuando no. vimos la pelea lo hubiese visto como lloraba Luca cuando vio la pelea de Erémoral. Claro. Era, era seguramente tenía la posibilidad de, de quedarse con el título después de esas dos, de esos robos, robos literarios que, que le hicieron en Estados Unidos frente a, bueno, a Devon Alexander y al mismísimo Judas. Realmente sí, sí. no lo vimos perder, pero son las cosas que suceden en el boxeo y las que le hacen mal al boxeo. Pero me parece que Lucas eh, con con la calidad de boxeo que tiene va a tener seguramente una nueva chance, Cuti. No, sí es cierto. Si Dios quiere, en, en noviembre va a pelear Lucas, creo, en, en Leo. Ah, pero ah, primero vamos a ponerlo bien físicamente. Claro, claro. Eh, que Eso sería una una una pelea eh, o sea una pelea preparatoria para para ten tener una nueva chance de título del mundo, Cuti. Mira, no sé, por ahí en las sorpresa, porque Mario puede ver sorpresa, me sorpresa. Claro, dijo, no se sabe bien. Ah, bueno. en, sí, sí, sí. En el <risas> Por eso, Lucas estaba hablando, hoy a la mediodía estoy hablando con él, yo y me dijo a la tarde no seguir sí, ahí, porque tengo que hacer unas cosas personales, y pero ya mañana empieza a, tra a trabajar, así que... Eh, eh, a ver qué dice Mario cuando se reúna con él, y después lo, lo reuneremos todo en el equipo, y a ver qué cómo vamos a empezar a, a trabajar de qué manera, si lo vamos a, a intensificar el trabajo o sí, a pesar sí. liviano, Cuti lo tenés por ahí a Rogelio Rossi, sí sí lo acá lo tengo el campeón, bueno eh, paso. Cuti un gustazo eh, un abrazo y lo mejor para usted eh. el gusto grande Cuti. gracias gracias Cuti gracias por haber estado aquí en Boxeo Planeta, ¿cómo estás ¿Hablá? pequeño? Hola cómo le va, Luis Parpacelli te saluda, un gusto escucharte querido, ¿cómo ah, va bueno, eso? Escuché. ¿cómo estás? Bien, bien, estamos bien acá Afiladito, preparándonos en Junín para esta pelea tan importante Ajá. ¿Estás afiladito? Sí, sí hace 20 días que estamos concentrados acá en Junín, quedan un par de días más, 16, 17 sí, y sí, estamos estamos a full Rogelio, ¿te esperabas esta chance de título del mundo? ¿Te llega en en, en mejor momento? ¿Cómo, ¿Cómo te sentís? Sí, me siento muy bien, la verdad que Siempre la estaba esperando. Creía que se me iba a dar el año que viene. Seguía como venía haciendo las cosas. O sea que en las cuatro últimas peleas obtuve tres títulos. Defendí una vez sudamericano. Un Así que estaba haciendo bien las cosas, ordenadas. Y bueno, estábamos esperando esta pelea. Y bueno, se dio. Sí, tuvimos la posibilidad de, de verte pelear en San Nicolás junto a Luis Parpacelli, en la que combatiste con Díaz Strunz. Y realmente comentábamos que el boxeo que tenés es un boxeo que, que puede bueno darte muchos resultados favorables eh, en este caso eh, me decía el cuti que van a tratar de ir a buscar el combate porque claro ven eh, en juzg que por ahí no no sabe retroceder bien estás preparado para ir al toma y traiga a, a, a llevártelo por delante que eh, Rogelio sí es la idea porque sabemos que por punto no vamos a ganar la pelea ah. porque vamos somos totalmente visitantes en la casa de él con la promoción de él así que sabemos que tenemos que ganar por nocaut si queremos ganar así que la única forma es ganarle por nocaut y llevarlo por delante aparte que para mí es favorable ese estilo de pelea seguro eh, Rogelio ya ya te imaginás viajando no y, y, y obviamente empieza la, la adrenalina de, de algo tan importante tan significativo y y por lo que se te escucha estás confiado no vas a dejar pasar la oportunidad No, por suerte pudimos entrenar bien, estaba con Lucas Matisse, estuve 20 días en La Pampa haciendo la temporada de él para que él iba a pelear con Morales, lástima que no se dio esa pelea para él, pero estaba pegado con él en los entrenamientos, nos llevamos muy bien, así que me dieron esa oportunidad de, de pegarme con ellos en los entrenamientos y bueno, vengo con una base buena desde ahí, así que se dio la pelea y, y, y sí, confiado estamos porque porque sabemos cómo, cómo estamos preparados y lo que vamos a dar Rogelio, ¿qué pasa por la cabeza del boxeador cuando tenés la posibilidad de estar en algún momento solo y pensar eh, que te llegó esta chance de título del mundo se te vienen recuerdos de cuando comenzaste a boxear en el amateurismo y luego cuando te hiciste profesional ¿qué pasa por la cabeza del boxeador cuando se encuentra solo y piensa voy a pelear por un título del mundo? no, la verdad es que que me, me, me puse muy contento cuando llegó la noticia de la pelea porque es un, es un escalón muy grande que estoy subiendo que estoy cortando mucho camino eh, y, y todas las peleas que hice desde la primera matera hasta la última que gané el título latino fueron para pelear esta que es el título mundial ¿Cómo se constituye tu familia Rogelio? Mi familia tengo mi mujer y mi hija que viven en San Nicolás tengo uh -huh. una niña de 12 años y Y bueno, después mis padres, mi madre y mis hermanos. Y un grupo de amigos enorme que, que espera ansioso verte ganar, ¿eh? Sí, sí, por suerte. Me llaman todos los días mis amigos de San Nicolás. Van a venir el fin de semana que viene. El fin de semana pasado vino a visitar mi señora con mi hija. Porque ya hacía 20 días que no la veía. Y bueno, la verdad es que el apoyo de la gente de San Nicolás ha sido muy grande desde mí. Están todos esperando la pelea. Bien, Rogelio, desde la ciudad de Rosario, desde Boxeo Planeta, creo que de toda la gente que habitualmente nos escucha, los gimnasios de Rosario y Gran Rosario, este, lo mejor para vos. Está en juego un título que, que ojalá lo logres de todo corazón. Y bueno, con Damián Casino eh, vamos a estar este, hinchando por vos desde la televisión y, y cuidate mucho y, y pensá nada más y nada menos que, que el esfuerzo que hiciste este, se lo tenés que, lo digo en el buen sentido se lo tenés que hacer pagar a Marco Juque ¿eh? <risa> Bueno, muchas gracias yo he peleado en Rosario hace un par de años y ha, ha muy bien la gente de ahí la verdad es que es una gente muy amable de San Nicolás está muy cerquita de Rosario así uh -huh. que tenemos mucha mucha afinidad con la gente de Rosario así que, bueno, muchas gracias a ustedes también que se preocupan y que me, que, que me ha llamado, un abrazo Bueno Rogelio, eh, te saludo, te doy las gracias, eh, ojalá tengas eh, la suerte de coronarte campeón del mundo, te lo mereces por todo el trabajo que venís haciendo en el boxeo profesional y te comprometo que cuando vengas con el título del mundo eh, salgas al aire nuevamente aquí en Boxeo Planeta. Gracias por todo Rogelio. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, amiga, eso ha sido nada más y nada menos que Rogelio, el pequeño Rogelio Rossi, oriundo de San Nicolás, que el próximo 22 de octubre va a combatir frente a Marco Hook por el Centro Cruceros, organización mundial de boxeo con un rincón de lujo como es Cuti Barrera. Seguimos con la continuidad de Boxeo Planeta, edición número 56. Y, bueno, se siguen sumando amigos a Boxeo Planeta, el Cuti Barrera, qué gente buena, eh, realmente tener la posibilidad de charlar nada más y nada menos que con el técnico de Lucas Matiz, Rogelio Rossi, gente que está vinculada a Arano Box, eh, realmente nos pone más que orgullosos a Boxeo Planeta. Y vamos cerrando ya, Luis, eh, si ¿sí tenés algo yo, para decir, no, no, comentar. Yo, yo quiero decir esto... Eh... Los que amamos profundamente el boxeo, eh, queremos lo mejor para todos nuestros pugilistas, para todos los managers, para todos los promotores. Eh, no tenemos por qué no ser hinchas de alguien en particular. Eh, estamos para motivar, para sumar, para, para comunicarles que ellos están en una de las actividades más difíciles que tiene el ser humano. El boxeo no es fácil desde ningún punto de vista. Entonces este, para usted que nos escucha del otro lado Dice, ah la pucha este, ¿Cuántas flores para fulano, para mengano? Sí, las mismas flores que tenemos Para todos y cada uno de los Que trabajan los gimnasios en la ciudad de Rosario ¿eh? Que se sacrifican Que entrenan Que luchan para evolucionar en el boxeo En el que sea, en el Ñarón, en el Rosarino En el Deplón, en el, el Luján En la Ferrara este, Para todos los que nos están escuchando Porque en realidad lo que amamos es el boxeo Y cada compatriota Que sube un cuadrilátero para pelear por un título del mundo Tiene el apoyo de toda la gente Que tiene buena leche, buena onda Y que ama realmente esta actividad Bueno Luis eh, Realmente coincido mucho Con las palabras tuyas Y, y realmente haber tenido La posibilidad de, de contar con, con todos esos eh, boxeadores Y técnicos eh, Pone más que contento a, supuesto, a Boxeo Planeta supuesto, Y cerramos esta edición Número 56 Eh, le contamos que Jessica Marcos va a combatir, eh, va a ir en busca del título Super Gallo vacante OMB. Ya es campeona eh, interina Super Gallo OMB. Jessica Marcos intentará este sábado agenciarse la corona vacante interina de la Organización Mundial de Boxeo cuando se mida a 10 asaltos en pleito desquito con la brasileña Simeone da Silva Duarte en el polideportivo Gustavo Toro Rodríguez de San Martín, provincia de Mendoza. Con televisación de Teis Sport a partir de las 23 horas Otro título del mundo en juego Otra boxeadora argentina bueno, disputándolo sí. Y realmente nos pone más que contento Porque eh, muchas boxeadoras argentinas tienen mucha actividad eh, Peleando por títulos del mundo, por diferentes sí, títulos sí, sí. Eh, Ya nombramos a Amarilla Portillo Que va a estar combatiendo Bueno, eh, Realmente eh, es bueno, esto le hace muy bien al boxeo femenino Cerramos ya esta edición, Luis. Así es. La gentileza de Olimpia Deportes, como la gentileza de Thompson y Williams, va a ser para uno de los integrantes del gimnasio de Luciano Ploner. Así ah, qué que, bueno. Así eh, que después no, usted defínalo para quién de Viernes los muchachos... Viernes estoy en el gimnasio de Luciano Ploner. Bueno, le, va. Regal, le regalé el otro día a Luciano Ploner un salamín y no me, me dijo... ah oh, oh, oh. Le prometo uno sí. a parpaseli Le ah, prometo un salamín acepto. casero que me traen de Casilda Mirá para la próxima. Casilla. Esto fue todo por hoy, Boxeo Planeta desde Rosario, provincia de Santa Fe, eh, conducido por Luis Parpacil y Damián Casino. Les dan las gracias por haber sido parte de este nuevo programa, edición número 56. Gracias por todo. Gracias, Aníbal.